de este momento desde Campiñas llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Junior, columnista de la 36 en Brasil que la vida va a mejorar que la vida va a mejorar que la vida va a mejorar canta el samba de moda el samba canso y el samba rasgado Bueno y ya lo tenemos a Plinio Arruda Sampaio Junior desde Brasil Que ya nos dirá él cómo anda el tiempo por allá Porque acá están amenazando por un temporal impresionante que vendría desde Brasil No sabemos cómo estará el tiempo por aquel lado Buen día Plinio Buen día Que le siempre un gusto hablar con Radio a Centenario. ver, espérate, Plinio, Aquí. que no te estamos escuchando bien todavía. Ahí está Blanca reparando un poco la mm. cosa para que podamos escucharla, eh, escucharlo a Plinio. A ver, ahora. Buen día, ah, ahora ¿eh, ¿me sí. escuchas bien? Perfectamente Perfecto. ahora, perfectamente, Plinio. Sie siempre un gusto hablar con Radio Centenario. Aquí, eh, Ángeles, ayer llovió la mayor eh, cantidad de agua... Del, del inicio del 2026 aquí donde yo vivo entonces estamos ahora con Brasil casi todo tomado por la lluvia y por tormentas mm, claro, bueno, bueno, por ese lado entonces ya tenemos cuál es el panorama eh, por supuesto que temas nunca faltan eh, con Brasil y queremos ir a, seguramente a otros temas que no sean los que acá aparecen más, no cuando se habla de Brasil es por contactos de bandas de delincuentes Brasileños con bandas de delincuentes uruguayos y el primer comando capital y, y todo eso es lo, lo que domina sobre todo en la frontera pero eso trasvasa y, y anda como información central de Brasil en todo el país Sí, ese, ese es un tema permanente aquí en sí. Brasil que es el control de, lo, de las organizaciones criminosas sobre el territorio nacional ¿no? esto es permanente es muy fuerte en la frontera de Brasil, y muy muy fuerte en las ciudades, sobre todo las grandes ciudades, pero en realidad una metástasis ya las pequeñas y medias ciudades también tienen la presencia del crimen organizado. Y yo no. creo que lo, impo lo importante aquí es saber que esto no está desconectado del proceso de desarticulación del Estado Nacional que vivimos. ¿no? Y Entonces, ¿Me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Sí, bueno, entonces yo creo que es, este es el cuadro, entonces esta es una noticia aquí en Brasil permanente, las, las peleas entre estos grupos, que en realidad son empresas capitalistas ilícitas que venden narcotráfico y que se podría solucionar con gran facilidad con la legalización de las drogas, pero eso no se hace porque este es un pretexto para hacer la guerra a los pobres en las periferias brasileñas. ¿no? Entonces yo creo que este es un, un, un problema que vino para quedar, y es lamentable que llegue a, a Uruguay, que es, digamos, dentro sí, del claro. contexto uh, latinoamericano de América del Sur, el país todavía más, digamos, o menos eh, fragilizado en su capacidad de hacer políticas públicas. Claro, eso además eh, siempre viene con el tema cárceles, eh, por lo menos lo vemos desde acá sí, eh, todo lo que significa el tema cárceles que desde hace muchísimos años es un tema en toda América Latina y que se vincula también con esto, ese escenario de este tema que vos decís. Sin duda alguna, porque este proceso de encarceramiento que empezó en Estados Unidos y después se generalizó por aquí en Brasil de manera muy clara, pero creo que por toda América Latina. Como una forma de combatir el crimen, es un fracaso total, porque la población encarcerada aumenta y el crimen aumenta en exponencial, ¿no? porque esta es una solución, digamos, que de, de tratar de contener la violencia social por la represión. Y es una manera de no ir a la raíz del problema, Qué es la desigualdad social, pero como esta pauta está prohibida, no se puede hablar, claro. ¿no? hay que tomar como un, un hecho consumado, lo que sobra es aterrorizar la población y aumentar cada vez más la represión. Uh -huh. hay otro tema, Buen Día, eh, que nos parece súper importante, de que es, bueno, se sabe que este año son las elecciones en Brasil, el 4 de octubre, hemos venido analizando bastante, digamos, las campañas, ¿qué se puede actualizar en este momento? no ¿Quiénes son los candidatos? Eh, también para que le quede un poco claro a la audiencia, hablábamos, bueno, de Lula nuevamente, del hijo de Bolsonaro, ¿qué más se sabe en este momento? Sí, esto, bueno, la, las noticias este año, yo creo que se van a dividir, Daniela, en dos grupos no el primero es el, la, la campaña electoral, que, que es el Brasil, digamos, de la pelea para ver quién va a asumir el Estado y después el Brasil real, y, y yo creo que en 2026 quedaremos en esto no uh -huh. la campaña en Brasil empieza del punto de vista oficial el 16 de agosto, pero en realidad ya empezó, y ya está en la calle y es lo que domina la vida política brasileña ¿no? para, para los uruguayos y para los oyentes de Radio Centenario yo creo que lo que, lo, es, lo que es importante es que la burguesía ahora está haciendo el contexto y la agenda de la campaña ¿no? ¿Cuál, ¿cuál es el contexto? el contexto es un contexto de polarización, de pánico con la violencia ¿no? de manutención del status quo ¿No? Entonces, ¿Y cuál es la agenda? Como no pueden discutir los problemas reales del, pa del país, que son el problema de la soberanía nacional, que está atacada de manera muy fuerte por Estados Unidos, el problema de las condiciones de vida de los trabajadores y la crisis ambiental. Estos son los tres grandes temas ¿no? que agrupan todos los problemas brasileños. ¿no? Pero esto no se puede discutir. Entonces lo que tiene que se discutir es una especie de moralización de la campaña. Que en realidad es el es el producto de una campaña que se organiza por la difamación del adversario. Toda la, la campaña política ahora se va, digamos, va uh, va a girar en vuelta de la difamación del adversario. Y esto es lo que vamos a saturar el noticiero con esto. ¿no? Sí. En esta semana en Brasil hay dos novedades. ¿no? Primero, una con el hijo de Lula, Lulinha, uh -huh. que se uh -huh. llama Fabio Luis Lula da Silva. ¿no? El Lulinha es el hijo más viejo de, de, de Lula. Bueno, este, este señor eh, está involucrado en problemas con... la fraude que hubo en las en el Instituto de Pensiones que ya lo discutimos aquí entonces uh -huh. él tiene relaciones eh, muy fuertes con, con un hombre que, que ganó el, el, el apodo de cara, Careca du INSS pelado del INSS porque es pelado en realidad es un tipo que se llama Antonio Camilo Antúnez bueno, y esto ya se sospechaba pero ahora viene a público que encontraron que relaciones, digamos, comerciales entre Lulinha, porque esto es el apodo de Fabio Luis, y este careca do INSS. Y lo, lo que hay de concreto, y admitido por Lulinha, es que eh, este empresario le pagó un viaje a Portugal. Pero lo que sale, y puede ser verdad o no, hay que comprobar, pero la Policía Federal dice que tiene sospecha que Lulín ganaba una, una, una, una nosotros en portugués llamamos mesada, sí. un, un, una mesada de 300 mil reales por mes para hacer tráfico de influencia. Bueno, oh, bueno. Este, Lulín en el momento vive en España porque se fue a España con su familia, mandó decir que si... si hay necesidad de que él haga algún testigo, es que él vuelve, que pero por ahí hay un problema y la derecha va a agarrar fuerte. Uh -huh. Lula ya se manifestó sobre eso. Dijo, menos si tiene problema, usted lo resuelva, yo no me meto, ¿no? Y... Pero hay que ver hasta dónde esto va y hay que ver no la guerra sucia que viene por ahí. Y el segundo problema es la disputa eh, sobre el caso Máster, ¿no? ¿Quién es el padre del caso Máster? ¿Quién ¿Quiénes son los padrinos? Entonces, el bolsonarismo dice que es Lula y Lula dice que es el bolsonarismo. Lo que hay de evidencia por mientras es que están todos involucrados hasta el cuello y yo creo, es una hipótesis mía, que el padrino del caso Máster es el centrón. Y como el centrón tiene conexiones a la derecha y a la izquierda, ¿eh? los, dos, los dos extremos también están involucrados. Entonces, Daniela, ¿cómo va a ser estas elecciones? Va a ser una elección polarizada entre Lula y el hijo de Bolsonaro, uh -huh. Flavio Bolsonaro, que está muy fuerte y que parece que va a aglutinar toda la extrema derecha. Eh, y los temas, los temas serán la diabolización del adversario, los problemas nacionales, el problema de la soberanía, las condiciones de vida del pueblo, las políticas públicas, los, el problema del medio ambiente que es muy fuerte aquí en Brasil porque es un país continental y en realidad el gran negocio brasileño es vender sol, agua y madera y minerales, ¿no? entonces esto todo no no va a entrar en la campaña aunque va a entrar claro en la vida real de los brasileños uh -huh. bueno y en estos últimos días incluso estuvo hablando el ministro de finanzas sobre el banco el masterbank no eh, haddad estuvo hablando por hechos que sucedieron antes eh, vinculados a aborcar o al, al, al banquero que, que fue detenido Sí, bueno, este, la, la, esto se va a hablar el año entero. Yo ya sí, los sí. prevení de, de esta novela, ¿no? Sí. Eh, Adad, eh, Adad, entonces hay pronunciamiento de todas las autoridades todos los días. Yo no escuché lo que habló Adad exactamente sobre el Banco Máster, ¿no? Pero el escándalo del Banco Máster, en realidad, se, se formó. Eh, durante el gobierno Bolsonaro claro. Y durante la presidencia de eh, Campo, Roberto Campos Neto en el Banco Central Y una un, un, un fraude de este porte no tiene posibilidad de existir sin fuertes padrinos Entonces seguro que el gobierno Bolsonaro está involucrado hasta el cuello sí, sí. Pero la realidad es que hay para todos los lados Guido Mantega era funcionario del Máster, ahora hay, hay problemas con, con los gobernadores de, y con los políticos de Bahía, también involucrados hasta el cuello con el Banco Máster. El hecho es que del Banco Máster lo que interesa al pueblo es entender cómo funciona el financiero brasileño y cuáles son las propias capital la política. porque hay, esa idea, hay una independencia de la economía con la política. No, en realidad eh, hay una independencia formal. Del punto de vista real, funcionan col, eh, conjuntamente, ¿no? Eh, pero esto no se va a discutir. Lo que se va a discutir es, ¿quién robó más? ¿Quién, sí. tú, yo robé, pero tú robaste también. Es una especie de ese, ese tango, cambalache siglo sí, XX, sí. ¿no? Entonces, este va a ser el clima de la campaña oficial. Es verdad, uh -huh. es verdad. Antes de dejar esta este tema, nombrabas ahí a Bolsonaro por el tema que planteaba también Daniela, de, de los candidatos y demás. ¿Bolsonaro, padre, eh, sigue con los temas de salud? ¿En qué situación está? Ah, ahí? sí. Bueno, Bolsonaro, padre, se, se agarró una una neumonía dupla, y... ¿Sí? Eh, Tuvo que salir del cárcel y quedó unos 10 días en la unidad intensiva de, de cuidados, la UTI, ¿no?, que llamamos aquí. Sí. Bueno, salió, ahora está en la semi-intensiva, parece que mejoró un poco, pero la, todas las noticias que salen en la prensa es que eh, el golpe fue fuerte, fue muy, muy, muy, muy violento y que corrió riesgo de muerte, pero... Como dice el dictado popular aquí en Brasil, cosa mala no muere, o sea que eh, se, se libró. Sí, sí, es cierto. Eh, lo otro es el tema petróleo y Brasil, ¿no? Estamos nosotros todos los días en estos días, obviamente, estamos poniendo la información, actualizando la información del precio del petróleo. Hoy mirando la, el dibujito, ¿no? Eh, la escala hoy de cómo se ha comportado el precio. Eh, ha sido de subida toda la mañana, ¿no? están 109 y pico. Eh, Brasil con Petrobras, ¿cómo mira el tema petróleo y posibles aumentos eh, más descarrilados todavía? Bueno, aquí aquí eh, es esta guerra ¿no? de los Estados Unidos que tiene impacto general. Nosotros sí. aquí en América del Sur no estamos en el meollo del, del huracán pero nos va a llegar también el precio. ¿no? Uh -huh. En el caso de Brasil, eh, Brasil está relativamente eh, eh, preservado de esta inestabilidad del precio de petróleo, porque Brasil tiene autonomía en la producción de petróleo y casi que autonomía total en la producción de, de benzina y de eh, diésel. Pero... No tiene independencia total Porque claro. el mercado es un mercado global Entonces Brasil Tiene que importar parte del diésel Y Brasil también eh, Tiene la Petrobras Conectada en el mercado Internacional, entonces los aumentos De precios internacionales eh, Se convierten en presiones Para aumento del precio Interno de benzina Claro que esto no sería necesario Si Petrobras fuera una Empresa de hecho pública ¿no? pero no solo formalmente pública, si actuara pensando en Brasil. Sería perfectamente posible que Petrobras ignorara estos precios. Pero como hay los accionistas, hay presión para que Petrobras repase el precio. Eh, por mientras, Petrobras trató de repasar muy poco el precio. Aumentó en 0,81 centavos los, eh, el litro del diésel, Y en 44 centavos el litro de benzina. Bueno, pero en las estaciones de de, de servicio, los precios aumentaron mucho más. Entonces, dice, tuvo un aumento de más o menos promedio de 12% en, los, en marzo, pero algunas estaciones llegan a aumentar 20%. Por ejemplo, aquí en, en la región donde yo vivo, claro. el aumento fue mucho mayor que 12%. Y la benzina eh, aumentó un poco menos, pero aumentó también y la gente ya habla del asunto. ¿no? Y, y esto preocupa el gobierno porque el, el, el paro de camioneros es un paro que provoca un gran trastorno en Brasil. Y los camioneros están dominados por el bolsonarismo, porque la verdad es que los camioneros son empresas... De camiones no los que manejan el camión son los empleados y estas empresas son muy vinculadas a la ultraderecha entonces de miedo de, de, de que esto ya provoque un, un clima de paro nacional de los camioneros que vuelva el infierno sí. que fue el año del 2018 el gobierno luna también hizo algunas medidas de disminuir eh, tributación sobre el diésel y la y la benzina, ¿Ah? pero bueno, esta es la turbulencia que hay que ver para dónde va, y eso depende mucho de, de cómo evoluye la guerra en Irán, que a lo que parece es una guerra que no va a tener vida muy corta. Sí, eso, a pesar de lo que dice Donald Trump, ¿no? sí. Eh, o sea, a pesar de lo que dice Donald Trump, pero Donald Trump dice que ya ganó la guerra, sí, y pero que todavía no no va, eh, pero no ganó todo, no, no ganó todo lo que él quería, claro. Y como nadie sabe lo que lo que es lo que él quería, ni él, sabe. Yo creo que lo, que, yo creo que sí sabe, Ángeles. No sé yo si creo él, que que él o es, alguien más sabe. Y él yo hace. creo que es una, yo creo que es una política del Estado americano Seguro. para Controlar el el Oriente Medio y aislar China de la de la uh, del abastecimiento de petróleo. ¿no? Uh -huh. Esta es, es mi sospecha. Pero veamos lo que pasa. ¿no? Sí, sí sí sí. Niño, ¿quieres agregar algo más? No no, está bien. Está bien así. Bueno, está quedamos bien. quedamos ya para la semana que viene. Uh -huh. Perfecto. Quedamos para la semana que viene y empezamos la semana que viene con los problemas reales del pueblo, que hay algunos uh -huh. que pueden. ¿Ok? Muy bien. bien. Abrazo grande, Plinio. Fuerte abrazo, Ángeles, Daniela y Emiliano. Siempre un gusto hablar con los oyentes de Radio Centenario. Chao, chao. chao. chao. chao.